Vamos a hablar ahora de eh, el tema de la represión a la protesta social, la represión a los jubilados eh, y a los docentes también el miércoles pasado eh, y por supuesto también de el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia que es el próximo lunes. Para hablar de esos temas los saludamos a Pablo Bres, él es eh, trabajador y miembro del Servicio de Paz y Justicia, la SERPAJ. Eh, eh, lo tenemos en comunicación con nosotros Pablo, buen día Luis Talón y Luis Lardone Te saludamos de Radio Textual Hola Luis y hola a todo el equipo Saludos a todos los oyentes Es un gusto Y bueno, acá estamos bueno. Pocos días del 24 de marzo Bueno, en primer lugar queremos tener tu, tu mirada Tu visión de, de lo que está ocurriendo Con la, la represión de, de la protesta social De los reclamos Fundamentalmente a los jubilados Eh, qué mirada tiene desde desde el lá mira lo que está pasando o sea lo que pasa es que uno lo va diciendo tantas veces que es vampa a ¿no? una escritora diría que va perdiendo fuerza por porque lo decimos constantemente sí hablamos Pero con ella el que... sábado pasado con Aristela justamente es vampa. Sí. Es hermosa compañera bueno saludos a la compañera si nos escucha bueno justamente nos parece una gravísima violación a los derechos humanos todo lo que está pasando, la persecución a los jubilados, los golpes, la verdad que está todo bien con las diferencias políticas, pero una pero se tienen que dar en un plano, ¿no? Como de mucha más altura. Uno no puede estar como a una jubilada de nombre blanca que circuló por todos lados como un policía se da vuelta y de revés le rompe la cabeza y cae de nuca contra el piso. Sí. Hay que ser muy poco personas para hacer semejante cosa y eso viene pasando hace ya mucho tiempo, ¿no? Desde hace, hace mucho tiempo, bueno, ellos reivindican mucho en Norma PLA y al mismo tiempo lo usan como propaganda, lo cual es muy terrible y los jubilados simplemente están pidiendo una suba de haberes en relación a la enorme cantidad de inflación, o sea, no tienen plata para los medicamentos, no tienen plata para el alquiler. Nosotros hemos tenido compañeros que han militado durante años, trabajado y no podían pedir el recurso habitacional que te daba PAMI y eso qué quiere decir? hay una enorme cantidad de gente jubilada que empieza a quedar en calle, gente que trabajó toda su vida para este país, aportando, y que hoy cuando va a las oficinas pertinentes no la escuchan, la violentan, y cuando sale a protestar de forma pacífica en la calle, el Estado pone todos los recursos sistemáticos para lastimarlos. Esto, ¿no? Hace dos días tuvimos una audiencia en la legislatura porteña donde convivimos varios sectores, de digamos, de la lucha, diputados, organismos que no tenemos nada que ver con los partidos, pero que colaboramos justamente cuando hubo a violación de los derechos humanos y lo que venían planteando es, hicimos un estudio mismo de qué recursos tenían encima cada policía que uno ve en la tele y hay más de un millón de pesos por cada uno de ellos en términos de equipamiento, sin ubicar el valor hora, ¿no?, de ellos. Entonces... Si tenés 2.000 efectivos, que es lo mínimo que vimos el miércoles pasado, uno saca cuentas porque esa plata está ahí y no está uh -huh. en mejorar la calidad de vida de los jubilados, que son básicamente quien, quienes han elegido este país, no que seremos nosotros en algún momento no tan a la distancia, justamente. Claro. Y, y por otro lado, también está la gravedad, que esto viene pasando desde que asumió este gobierno, de perseguir sistemáticamente... ...a las figuras de prensa, a los miembros de prensa, los trabajadores de prensa... ...que no son las grandes empresas periodísticas que están elaborando propaganda negacionista... Eh, pseudofascista incitando y justificando el injustificable, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando le disparan a este fotógrafo, Pablo Grillo... ...uno que viene estudiando ya desde cómo se manejan la formación de las fuerzas en Israel, Colombia, Chile y cuáles son los vínculos que establece Argentina hace años con esa línea, uno aprende velozmente en nuestro palo de los derechos humanos que es muy difícil disparar a la cara. Eso es propio de un hábil tirador, y no estoy hablando de una persona que tenga un don en sí misma, sino que el don, como Messi, como cualquier otra persona en el mundo, pobre Messi, lo en esto, uno tiene que practicar mucho para dar en ese ángulo, para dar en algo tan chiquitito como una cara, por más que sea, no de grillo, que además fue a 50 metros. Entonces, ahí uno se da cuenta, velozmente, que eso fue con toda la intencionalidad política y la voluntad política de lastimar a un fotógrafo que está mostrando la violencia del Estado y una violación gravísima de los derechos humanos, hacia su cara, hacia sus ojos, que además políticamente es muy simbólico, es una decisión política de sí misma. Y es una decisión que no tomó solamente ese policía sino que lo tomaron personas que nada tienen que ver con estar ahí, pero dividieron la orden política para que todos los que no estamos ahí, en esa marcha, tengamos miedo. Uh -huh. Uh -huh. Y, paradójicamente, pasa todo lo contrario en Argentina. Cada vez que lastiman a los jubilados, a las jubiladas, a las madres, velozmente las diferencias de matices finos o de supuestos debates que tenemos al interior de las comunidades, de los territorios y del país, quedan de lado, porque lo importante es proteger la dignidad humana. Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, nos fundó, nos enseñó toda la vida que no hay nada más importante, que aunque cueste un poco más, hay que hacer lo correcto, y hacer lo correcto es justamente defender la dignidad humana, que es defender a la humanidad misma. Entonces, esto que está pasando es gravísimo. Tuvimos, bueno, el el beneplácito en un marco terrible de conocer al al padre Pablo Grillo, que le mandamos toda nuestra solidaridad en este momento a él y a su familia, y el tipo estaba destrozado, y bueno, justamente ese hombre destrozado, dando vueltas por la comunidad, es lo que quería el, el, el Estado con esta decisión, de que tengamos miedo, de que desmovilicemos. Y una semana después se llenó de vuelta el Congreso de forma totalmente no violenta, pudimos estar ahí nuevamente, registrar, estaba lleno de chicos, de familias, de jubilados, y lo y su gran herramienta, no tenía ni armas ni paros, porque no los quieren tener, su gran herramienta era hablar con las juventudes, y no, y decían esto, de juntemos juntémonos, organicémonos, cuidémonos, estudiemos, hay una jubilada, no, no recuerdo el nombre, que sale mucho en en los, en los la prensa, digamos, de las redes, que anda con un bastoncito y le dice muchas cosas a la policía, y cuando desconcentrábamos el otro día, había muchos, mucha gente muy chica, pero chica a nivel secundario, rodeándola y escuchándola, Y entonces esto qué quiere decir bueno todo el valor por por la compañera jubilada, pero esto qué quiere decir que la, las personas estamos huérfanas de espacios de de de organizaciones sindicales de partidos que realmente defiendan nuestros intereses nuestras industrias, nuestra agua nuestras jubilaciones y no, y a quién se encuentra uno y eso hoy ya pues lo venía diciendo hace mucho. Cuando pasó en ese momento, en distintos momentos de la historia, pero se refiere a los 70, los grandes sindicatos miran por otro lado, la prensa es cooptada, comprada y amenazada, y frente a eso siempre el poder terminó surgiendo no en tanto autoridad instituida, sino en tanto comunidades y pueblos instituyentes. Es decir, que nos organizamos para levantar la vara en defensa de los derechos humanos. Sí, sí. Y esto justamente me parece que es el camino en este momento más que nunca o sea somos nosotros nosotros nosotras todos juntos o bueno lo que viene pasando es simplemente recibir los golpes Sí, entiendo lo que la respuesta está en la calle no lo que está pasando eh, en la calle en este sentido de, de las movilizaciones eh, que se dieron eh, post este bueno represión eh, terrible yo no sé pablo si ustedes desde el serpage eh, pueden evaluaban este escenario no digo con eh, aún ya más de un año de gobierno eh, de Javier Milei con uno, patricia burrich como ministra de seguridad el famoso protocolo anti piquetes y demás este esperaban eh, ustedes eh, lo que está ocurriendo o lo que al menos bueno ocurrió eh, con la represión que pasó el en... ya igual con el tema de la ley de bases y demás ya hubo ya venía Eh, la, la represión en la calle, pero ¿ustedes este, evaluaban que podía pasar este escenario que está ocurriendo? Y mira nosotros somos bastante críticos con respecto a las represiones en el marco de la democracia, que ese es un tópico muy interesante, y cómo nos hemos acostumbrado a evitar la calle en el marco de distintas represiones y causas armadas en esa línea. Pero la particularidad de este gobierno es que hay un salto Y más con un salto en términos de calidad represiva, algunos caracterizamos que hay un salto de era política. Y bueno, justamente con Patricia Bullrich a la cabeza, que tiene bajo su, bajo su nombre la responsabilidad de haber sido partícipe en justamente eh, todo lo que fue el asesinato, desaparición, seguida de muerte de Santiago Maldonado, donde después apareció flotando río arriba, setenta, setenta y pico días después, con las manos y la cara congelada cual cualfrizadas, y el cuerpo descompuesto de otra manera, lo cual da cuenta de un submarino mojado, que para quien no lo sabéis meterle por la fuerza a la gente la cara en el agua, eso salió en, en el estudio forense, pero bueno, eso también lo tergiversan, porque tiene que ver con esto, ¿no? Uh -huh. Estos nuevos gobiernos, con la posverdad, con digo, digo, digo, muy Google, ¿no? Como digo, digo, digo, ...sergiverso, confundo y en la era de la información... ...justamente desinformar es un capital en sí mismo. Sí. Entonces vuelvo con, con tu pregunta, tratando de responder. Santiago Maldonado fue una cuestión totalmente irregular... ...donde Patricia Bullrich y su y su equipo tenía mucho que ver... ...con justamente el encubrimiento mediático de esto... ...y la desviación y la protección de los gendarmes. Esto no voy a tener un gendarme por la ventana. Rafael Nahuel, que supuestamente salen con una narrativa de murió en un enfrentamiento, era un tipo muy peligroso, y las fuerzas armadas de no sé qué agrupación eh, mapuche, después terminó siendo que cuando uno ve su cuerpo, claramente le habían disparado por la espalda. Ah. Entonces, hay varias hay varios sucesos que dan cuenta de cuál es la orientación. Patricia Burbich nunca se desvió de ni un milímetro de lo que pensaba y es, y es coherente al interior de lo que hace. Entonces nosotros previamos esto y, y peor aún. Eh, por eso estábamos muy preocupados y por eso el 20 cuando salió el protocolo anti piquetes y llenaron los medios de comunicación con que nos iban a encarcelar, nos iban a matar, nosotros salimos a la calle igual. Porque Pablo, lo que hemos aprendido después de 50 años de lucha como ZERPAG es que hay que ir a las calles igual y acompañar los procesos y hacer las denuncias no pertinentes. Pablo, y en este contexto de, de, de represión, de violencia estatal, eh, ¿cómo llegamos a esta a este 24 de, de marzo, este día... Por la memoria la verdad de la justicia eh en un contexto con un gobierno que es negacionista eh que niega todo lo que sucedió en la dictadura militar eh cómo nos nos encuentras como como sociedad aquí cómo analizas esto? yo creo que por un lado hay muchas pero mucha indignación, lo cual es un perdónne el biologísimo pero es un indicador muy positivo un síntoma positivo. La, las ganas de hacer algo, las ganas de participar, las ganas de sumarse. Este 24 seguramente nosotros pronosticamos que va a ser como todos los 24 muy masivo, probablemente un poco más masivo que los anteriores por este contexto de violaciones terribles, de hambre, de persecución y bueno, justamente por eso nos vamos a ver en una plaza compartida desde los organismos de derechos humanos, siempre eh, tratamos de compartir en la diversidad, como la marcha de los jubilados, nos vemos sí. todos juntos en la calle, y cuando empieza la represión, tal como nos enseña Adolfo, nos cuidamos entre todos, no importa el color político, porque lo importante es cuidarnos. Pero también vemos como muy preocupante, pues nos encontramos con una plaza llena de un montón de trabajadores y trabajadoras idóneos, capacitados, con mucho estudio, en un montón de campos que benefician, los intereses de los argentinos y argentinas y los pueblos que lo habitamos, y gran parte de ellos van a estar desempleados con sindicatos que no movilizan, con sindicatos que no defienden, y no es en términos de chicanas, sino de, de la gravedad de la situación. Pero sí vemos como positivo que la gente quiere luchar y está empezando a habitar las calles, los centros de estudiantes, está buscando la vuelta porque los aparatos que deberían dinamizar esto están obturando. Así que... Por un lado vemos que la banalización está, adelanto, por ejemplo, nosotros hemos escuchado que va a salir un spot, no sé si ustedes ya sí. estuvieron hablando de esto, el spot publicitario que van a alargar provocándonos, uh -huh. como hacen siempre, pero la gravedad de lo que están haciendo, porque imagínense es como estar en Alemania y sacar un spot negando el holocausto no en, uh -huh. en lo que fue el nazismo. Es, es muy grave, ¿por qué? Porque... Esto, no, retomando un poco también lo del 24 de marzo y lo de los jubilados, porque tienen hilos en común. Eh el jueves el jueves, el miércoles pasado se aprobó un DNU donde una vez más estamos vinculados al fondo monetario, vamos a volver a pedir dinero, dinero que no va a llegar en ningún momento a nosotros ni a sí. nuestros intereses. Y frente a eso, los jubilados que en su momento habitaron la época en la cual cambiamos de era en los 70, cambiamos a sangre y fuego, nos impusieron sí. el endeudamiento, la especulación financiera, la, el golpe brutal contra el sector fabril argentino, donde nos quitan el lugar en el mundo que teníamos donde producir, por lo menos en nuestra liviana y quizás mediana, a, 50, a 49 años de ese golpe nos vemos una vez más dependiendo del Fondo Monetario, para nada, porque nosotros vuelvo a decir que no nos beneficia, con gente en la calle siendo reprimida, periodistas siendo golpeados, y entonces ahí la pregunta es, ¿no será que hay un cambio necesario para que dejemos de repetir la historia? Y dejar de repetir la historia también quiere decir recordar que la lucha por la memoria, la verdad y la justicia es recordar las causales de la dictadura y las causales de este momento. Y las causales tienen que ver con que existan distintos gobiernos, pero este en particular dando un salto en profundidad en la entrega de nuestra agua, nuestro litio, nuestro oro, nuestra soberanía, porque nuestro río Paraná está empezando a ser controlado por fuerzas estadounidenses, en el sur también están empezando a ver ejercicios, el comando sur de Estados Unidos flota con mucho orgullo por nuestra costa atlántica, y en ese marco, por ejemplo, el Estado dice, bueno, por lo menos estás cuidando lo mínimo de, del territorio, pasó lo de Bahía Blanca y a forma de provocación el gobierno nacional anuncia que manda 10 millones. Sí. 10 millones, Diez en mil. términos de presupuesto eran 10 policías de los que estaban pegándole a los jubilados uh -huh. todos los miércoles, claro. es una vergüenza, uh -huh. frente a eso no queda otra cosa que indignarnos colectivamente y organizarnos para decirle de una vez por todas nunca más a este gobierno y nunca más a las políticas de entrega. Porque tenemos todo, todo, todo, desde los pueblos, la organización, la cabeza, la profesionalización, los recursos materiales y minerales para tener un país que como, mira quién voy a citar, como ya decía Churchill, no dejen que los argentinos se levanten, porque donde se levantan atrás viene la región latinoamericana y hay un cambio geopolítico. Por eso nos golpean tan duro, porque tenemos todo para salir adelante, pero sin nuestras conciencias en las comunidades, en los territorios, en todo el país... Nosotros pensamos no bueno, no hay nada que hacer, no acá lo importante es lo que yo pienso de mi individualidad y entonces ya ganaron antes de ayudar a luchar ya ganamos ya ganaron ellos pablo Para nosotros, sí no te, te quería consultar más que nada y, y en este caso mi última pregunta tiene que ver con tu trabajo en el serpaj cuando vos me me compartiste la la información sos coordinador de la mesa Transprofesional de acompañamiento a personas en situación de calle en la zona sur de la ciudad autónoma de buenos aires eh, sí. cuál es la situación que se está que están bueno ustedes del serpaje evaluando allí en en en por lo menos en eso en tu trabajo en la zona sur de, de cava no nosotros vemos cada vez más gente en situación de calle el gobierno de la ciudad tiene una política, que de hecho la usa como propaganda política, de tratar a la gente como basura, eh, las golpea, después limpia la calle, y saca fotos de antes, cuando la gente estaba durmiendo en la calle, y después eh, le sacan las pertenencias, o sea, las poquitas pertenencias que tienen, que o imagínense en este contexto de hiperinflación, tener algo es, es un montón. Eh, gente diciéndole a las madres jóvenes Tu hija todavía es adolescente o niña, por lo tanto yo te lo voy a sacar. No solo te voy a sacar las pocas pertenencias que pudiste recuperar de la casa que perdiste, sino que también te voy a sacar a tu hijo. Fíjate lo cruel y las similitudes con épocas más oscuras. Y también vemos que mucha gente que durante mucho tiempo, porque nosotros laboramos hace 25 años con situación de calle, la gente que había dejado el circuito de calle después de mucho mucho esfuerzo y de mucha estrategia en común y entre ellos han podido organizar, hoy vuelven a la calle. Eso por un lado. Y después la gente que estructuralmente está en calle está muy mal. Y por último un tercer actor es que hay gente en calle que no tiene circuito de calle, que no tiene los elementos para poder sobrevivir en la calle. Eh, y además de todo esto que te estoy diciendo que claramente dispara los números porque todos vienen para más o menos las zonas céntricas en búsqueda de comida y recursos se encuentran con una violencia inusitada y con un montón de prácticas y apremios que son ilegales y cuando uno va a las instituciones estatales correspondientes no encuentran más que violencia y te estoy hablando de los organismos no me quiero imaginar lo que pasa con la gente que no sabe leer escribir y que la ven empobrecida muchos chicos Esto, ¿no? La zona de Retiro, un poco más para el norte. Los chicos, cuando la otra vez los veía, como que estaban... No sé qué habrán robado en algún lugar de la zona, porque venían todos corriendo. Eran 30 nenes, los más grandes tenían 11, con la ropa toda rota, eh, descalzos, eh, con la panza hinchadita, y vos decís, bueno, esto no es África, Pablo. No, esto es Argentina, esto es Retiro. Y algo que no pasa, justamente, para los que trabajamos. A ver, se nos cortó. Se nos cortó la comunicación con pablo bueno estábamos hablando con pablo bre integrante del servicio de paz y justicia este que nos estaba contando sobre su trabajo eh, en eh, con la gente en situación de calle eh, pablo además este eh, trabaja en ese en ese eh, aspecto eh, con, con esa con esa población y, y bueno contaba realmente la situación tremenda que se vive Eh, de aquellas personas que están en situación de calle eh, ¿lo tenemos a Pablo? A ver. sí, Pablo, ¿nos escuchás? sí, sí, se, ¿Se, se, se cortó sí, eh, re, eh, te pedimos redondear y ya te, te dejamos en libertad ah, listo, listo, no, eh, agradecidos del espacio y, y lo que contábamos es que bueno, justamente una de las particularidades de la gente que está en calle, en Cava en Capital Federal, es que tiene mucho recurso alimenticio, entonces la comida está Claro. Y lo que es, y es como fácil obtener comida y no pasar hambre, te malnutrís, pero te sacías mínimamente. Y empezamos uh -huh. a ver que eso está cambiando. Ni siquiera están encontrando comida en los nenes más chiquitos. Y esto se está pareciendo más a un contexto mucho más lejano a Argentina de lo que viene pasando acá hace muchos años. Entonces vemos con mucha preocupación como todas estas decisiones políticas empobrecen desde los más profesionales, pero también empobrecen a los más empobrecidos. Y frente sí. a eso tenemos que estar unidos para cambiar todo esto. Por supuesto. Pablo, te agradecemos esto, este contacto. ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y gracias por el espacio, por estar y por por, por permitirnos hablar. Te Nos mandamos podemos, un si saludo grande. Un Igualmente. Chau, chau. Pablo Bres, eh, eh, hablando, decía, además de la gente en situación de calle, bueno Pablo eh, habló, dio su mirada de la serpa Servicio de Paz y Justicia, respecto a la represión. Sí.